mis hermanos, estamos construyendo un nuevo hospital. Ayer ha sido aprobado con bastantes cuestionamientos. Y, y era de esperar. Pero vamos a cumplir un sueño de más de 20 años de los monteneños. Cada alcalde que entraba decía, haga hospital de segundo nivel. Nadie se atrevió a hacer. Nosotros somos muy atrevidos, ¿no? Vamos a construir y aquí va a estar instalado, aquí atrás toda esa pampa vamos a construir compañeros así que cuando usted enfermitos ahí se van a entrar policía. mis hermanos eh, quiero decirles eh, si ha sido cuestionado, que diga no importa si tienen una una crítica constructiva vamos a aceptar y si tienen alguna duda de los procedimientos ahí están las instancias que corresponden que vayan a denunciar, y nosotros nos defenderemos. Y si estamos cometiendo errores como dicen, pues seremos sujetos a procesos. Entonces, mis hermanos, hacemos todo lo mejor posible. Yo quiero decirles, a nivel nacional hablan de crisis, hablan de que no hay plata, y nosotros creo que no no hablamos. Y si fuera así, no muchas cosas lo hubiéramos cortado un sueño de hace 20 años eh, hospital de segundo nivel vamos a tener y hospital de tercer nivel los primeros niveles bien fortalecidos un nuevo hospital de segundo nivel un nuevo hospital de tercer nivel ya no vamos a olvidar de ir Santa Cruz son ustedes los que más necesitan los hospitales son, son, son para la gente mayor y para los niños, son los que más se enferman, entonces mis hermanos eh, hay que agradecer a Dios por sobre todo porque esto eh, no hubiéramos hecho sin este proceso de cambio no hubiéramos hecho si no hubiéramos eh, apretado un poco los, los pantalones para administrar bien la platita porque la plata el pueblo paga siempre retorna, siempre hay si sabemos administrar siempre va a haber para cumplir con todas las exigencias de la sociedad entonces mis hermanos eh, seguramente vamos a iniciar ya con todos los procesos para construir ojalá entre este año y al año estemos entregando un nuevo hospital de segundo nivel ya para que estemos definitivamente eh, olvidándonos del viaje a Santa Cruz ¿No? ustedes lo sufren en carne propia cuando se complica No hay aquí y tenemos que correr a Santa Cruz, pero cuando esté bien equipado, cuando esté bien organizado, pues eh, nos vamos a olvidar de ir a Santa Cruz. Más bien los de allá van a venir aquí a hacerse a atender compañeros.